Bueno, pues nosotros del, del, del casco viejo, Biochean, eh, no vemos que esta situación sea una situación lógica, es una situación absolutamente irracional. Los jóvenes del barrio no pueden estar Uh, continuamente expuestos a ocupar un espacio, que venga la policía, les detenga que uh, pasen por los juzgados y esto pensamos que es debido a que en el barrio no hay en este momento ninguna infraestructura uh, que pueda ser gestionada por los jóvenes por ellos mismos que hagan una programación cultural de ocio uh, gestionada por ellos mismos ¿no? el barrio nuestro debe ofrecer, el casco viejo de debe ofrecer a la gente joven uh, un ocio Eh, alternativo al, al, al, al ocio basado en la hostelería y el consumo y pensamos que el proyecto que estos jóvenes han estado realizando en el barrio en los diferentes eh, lugares que han ido ocupando, pues es un proyecto abierto y es un proyecto que Eh, hace un esfuerzo por integrarse en la vida del barrio y por eh, contar con el vecindario. ¿no? Un hecho claro es el que eh, su actividad durante un tiempo bueno, pues produjo molestias y eh, cuando esas molestias se han producido ha pues habido una preocupación por resolverlas y por hablar con los vecinos inmediatos. ¿no? Y una prueba de que eh, estos jóvenes están eh, insertos en la vida del barrio es que han estado colaborando con eh, la la escuela eh, Mújica por una escuela eh, pública en el barrio Digna han estado en el mercado de la Ribera también eh, junto con los comerciantes eh, que estaban planteando una alternativa al proyecto del ayuntamiento y de hecho pues ahora mismo pues la, la asociación vecinal junto con padres de García Rivero y de Mújica pues, nos íbamos a plantear eh, qué tipo, tipo de actividades podían ofrecer estos jóvenes con sus conocimientos específicos eh, eh, en las actividades extraescolares de las escuelas, ¿no? Esta situación se debe terminar y nosotros lo que planteamos modestamente es intentar poder hablar con el ayuntamiento intentar hablar con el alcalde intentar hablar con libbone Bengachea y que ellos nos acompañen ¿no? pues para ver qué tipo de infraestructura se les puede ofrecer a estas estos chavales con un proyecto abierto y, y bueno pues eh, muy interesante pues para la vida del barrio para la gente joven del barrio y no sólo para la gente joven del barrio sino para la gente que lo visita Tenemos en mente alguna propuesta que hacer al Ayuntamiento, es, vamos a ver cómo lo, lo concretamos, pero en principio bueno pues hay edificios que se podrían rescatar en el barrio para poder ser eh, utilizados por, por la gente joven sin que tengan sus proyectos que verse amenazados por ningún eh, juzgado, por ningún juez ni por ningún hecho policial que les dispo les comprometa a su futuro y su tranquilidad no y su bueno pues eh, eh, forma de pensar y de, y de vivir eh, sin más es lo único que podemos decir este proyecto ha sido un proyecto interesante y que eh, la gente joven nos pues, ha hecho un esfuerzo pues por, por internarse en la vida del barrio